Estamos hoy con Gabriela Secus. ¿Cómo te va, Gaby? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, gracias por la invitación. No, sabes que es un honor para mí, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Que, para bueno, mí también lo es. Hoy con compañero reemplazante, Juan Uriarte, porque Dimas está de viaje. Sí. Así que... Qué lindo. Bueno, un gusto tenerte, Gaby, realmente. Y estábamos hablando, que estabas escuchando recién la nota de Rodrigo Molas, a propósito sí. de la movilidad urbana y la incorporación sí. de la bicicleta en las ciudades, y vos en Ámsterdam en habías visto algo que te llamó mucho la atención con respecto. A la bici, a la contaminación sí, sí, yo encontré un poco caótico lo de la bici Pero la gente ama su bicicleta Inclusive es una ciudad que da la sensación de ser bastante segura Porque no sí. ves las bicis con candados y todo eso sí. Salvo excepciones, depende la zona sí. de la ciudad y todo A mí lo que me encantó fue que la ciudad eh, El gobierno te incentiva a usar la bicicleta mm. por el lado del bolsillo Claro. Porque por ejemplo, eh tenés wifi gratis si las emisiones de los vehículos bajan, claro. entonces es como que incentivás a que usen la bici, tenés algo gratis sí. en toda la ciudad y la verdad que funciona. Y están los carteles eh, cerca mm. de los de puentes y lugares Con los que miden las emisiones uh -huh. Y entonces ahí te vas dando cuenta claro. Cómo va y con la velocidad Que eso sube o, sí. o baja Dependiendo del, del uso del, sí, De sí. los vehículos En otras ciudades el transporte público era tan maravilloso que la verdad que la gente le daba le daba fiaca sacar el auto claro. porque era mucho más rápido y, y, y, mm. y, no sé, en muchos sentidos mucho más cómodo porque no tenés que estar pendiente de la ruta, todo, y moverte en el tren, en el subte, cuando son puntuales, cuando todo viene bien, creo que es claro, un buen incentivo, es un incentivo y el ahorro porque... Y aparte la gente es curioso porque la gente no paga el boleto, o no pasa la tarjeta. En algunas ciudades de Europa la gente circula porque ya Praga. pagan por internet y se supone que son honestos, ¿no, ¿no es cierto? No. <risa> que, A mí me pasó, no, algo, si divertido. Acá, me pasó no. algo divertido en Praga, fue muy gracioso sí. porque... Yo compré, eh, cuando llegué a la estación, yo me fui sí. en tren a Praga, sí, sí. Y, y me acuerdo que compré los boletos para, para usar el, el tranvía mm. y todos los transportes sí, sí. públicos, porque es como un boleto único. Sí. Y compro el boleto y lo compré primero para, para, para dos días o para llegar al hotel, mm. y, y bueno... Eh, Después se me reían en el hotel y me dicen Pero acá en Praga no tenés que pagar para el transporte público Porque no hay plata para la, mm. para pagar a, los, a la gente que controle eso claro. No hay máquinas, entonces mm. no no hace falta Vos subí claro. nada más, no te compres más Me claro. pareció tremendo <risa> claro, claro. Dije, no, ¿de qué se sostiene sí, entonces sí, sí, sí, el sí, sí. transporte público sí. si, si uno claro. no lo paga? Además, claro. era la nada misma lo que había que pagar Parecerá sí. súper barato, claro. parecía como una picardía no, no hacerlo Claro, hay una subvención del Estado, por supuesto, también, ¿no es cierto?, para incentivar el uso del transporte público también. Sí. Pero bueno, ya hablaste de dos o tres ejemplos de ciudades del mundo. Yo te invité, Gaby, le cuento a la audiencia, porque, bueno, eh, viajas mucho realmente y me parece tan hermoso y tan interesante, ¿no?, que te propongas en la vida decir, bueno, voy a viajar, voy a conocer el mundo, voy a ver otras culturas, voy a sociabilizar... Eh, ¿Siempre fuiste así o cuándo haces el clic en tu vida que decidís este estilo de vida? Mira, a mí me parece que, que empezó cuando era muy chica porque siempre me gustó mucho leer. Uh -huh. Creo que soy muy curiosa y bueno, desde los libros de aventuras que lees de Chico, de Stevenson, de... No sé, de un montón de, de escritores que empezás a hacer un ejercicio con, con la imaginación y empezás a... A, a querer más, a leer más, a leer más, todo. Y cuando sí. empecé a viajar, lo hice de muy chica, porque mi papá también es bastante inquieto. Claro, viene, mi abuela eh. también. Y entonces, eh, hacíamos viajes muy cortos, quizás a la Cévila. Hoy vamos a conocer la Cévila. Claro. Y era una cosa de, de toda una aventura, porque había que llevarse una cantimplora, porque íbamos Iban a hacer una. camping? Claro, claro, íbamos a hacer una caminata seguro, todo sí. eso. Entonces, ir descubriendo cada lugar y, y los preparativos y eso. Era una emoción extraordinaria Y eso nunca Es como que nunca para O sea, no hace falta irse A, a lugares demasiado lejanos O por supuesto Que es muy lindo Pero me da, me da Cierta una Una Es, es como difícil cuando te dicen, ah, bueno, viajar, y, y generalmente la gente que no no viaja mucho, depende sí. cada tipo de viaje, sí, sí, lo asocian sí. al lujo, lo asocian claro. a cosas así, cuando yo lo asocio mucho con la lectura, mm. con ese camino que vas haciendo de que vos no sabes que viene en la página siguiente, claro. con el viaje es igual. Vos no sabés qué va a pasar, mm. con qué sorpresa te vas a encontrar, qué es lo que vas a aprender, claro. conocer. Y todo el tiempo estás recibiendo de, de todos lados lindo, ¿no? muchísima, muchísimo conocimiento. O sea, mm. eh, te enterás de cosas de la historia, mm. te emocionas mucho. Yo no sé si es por los viajes o qué, pero es como mm. que a flor de piel las sensaciones, claro. todo... Maravillarte, sorprenderte a cada paso, mm. perderte por la ciudad o, o compararla con la tuya, te hace, mm. te hace valorar. Eso te iba a decir, porque al volver a la ciudad es como que volvés, eh, entendés dónde estás viviendo, supongo, al ver otras culturas, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que mm. por un lado también te hace como más tolerante, mm. un poco más paciente. Esa es mi parte floja, la sí, paciencia. Sí, sí, sí. <risa> Pero muy te, yo te conozco hace unos años y estás cambiada, estás más paciente. Eh, me mira, parece. Espero, espero que sí. me. Estoy ayudando sí, sí, sí. tanto viaje porque a veces te dicen: Bueno, sí, tu vuelo no sale ahora, sale dentro de seis horas claro. porque hubo una tormenta en claro, San Pablo claro. y sí, sí, sí. te tenés que quedar ahí. Y mm. empezás a conocer gente sí. con la que después hacer recorridos sí. también del, del tramo de tu Está viaje, bien. sorpresa Juan. tras sorpresa, lo imprevisible. Claro. Me gusta mucho. Eso. Te va a preguntar, justamente Juan. con respecto a eso que hablabas recién de lo que suele suceder en las esperas de los viajes, que conoces gente y todo. Como que en los viajes también se da cierta apertura de la sociabilidad, ¿no? Como que se multiplica la empatía, ¿no? Sí. ¿Tuviste alguna experiencia con respecto a eso? Así que te acuerdes. Muchas, muchas. Yo una vez iba a Venezuela con, con una amiga y la idea era ir a Caracas, ir a... Y, y bueno, y me asustaron muchísimo en el vuelo. Mm. Eso me pasa por también, o sea, claro. yo no tengo televisor, te no, tengo, no, no ah. tengo mucho contacto a veces claro. con y la... Y tiraban toda una mala onda. Sí, ver, estaban... ¿qué? Y la gente empezó a preocuparse, empezó a preocuparse de la... Como diciendo, estas dos chicas se quieren ir sí, a Caracas sí. y ya durante el vuelo nos hicieron cambiar de, de plan. Y bueno, y la gente empezó a darnos teléfonos de gente que conocían en otras ciudades para que claro. para que nosotras nos contactáramos en caso de, de, de alguna eventualidad o algo. Que pienso que en, que en otras situaciones uno no lo hace. Claro. Primero para claro. no molestar al pariente, primero para... y sí. cosas así. Y bueno, fuimos a Ciudad eh, Bolívar, después Ajá. fuimos al Salto del Ángel, que era ah, algo que sí, yo quería sí. conocer... Sí también uh -huh. por las revistas claro. ¿sí? y por distintas uh -huh. cosas la verdad que fue impagable la experiencia claro. porque fue toda una aventura había que irse en un bote uh -huh. caminar también en las partes del río que estaban bajas uh -huh. Y llegar a la cascada después de caminar muchas horas fue una cosa Lindo, impresionante, ¿no? hermosa, impresionante, hermosa, sí. impresionante. ¿Vos conocés la cascada del ángel? Porque no. él viajó por Latinoamérica también. No, Ay, amo Latinoamérica. Sí, no la sí, conozco, sí, sí. pero hay, eh, hay una referencia mínima y quizás hasta jocosa que el santo del ángel Sale en la película Up, Salto del Ángel. Perdón. El Salto del Ángel sale en la película App. Sí. Eh, digamos, en App, en los viejitos o la pareja de viejitos, sí. ellos querían conocer un lugar así súper estrambótico y todo. Obviamente, en la película no lo mencionan, sí. ni mucho menos dicen claro. que es Venezuela. Pero el lugar a donde termina viajando el señor y que era como el deseo de la mujer y que él trata de cumplir con su casa mm, claro. <risa> llevada por todos los globos es ahí, al Salto del Ángel, mm. en Venezuela, que es un lugar paradigmático para los viajeros del, de que quieren conocer el continente, digamos. ¿Y Venezuela es así como dicen, que es todo tan terrible, tan... Todavía salvado, vivía tan Chávez cuando yo claro. fui. Y, mm. por ejemplo, teníamos una reserva en un hostel mm. y yo llamaba por teléfono y nadie me atendía. Y mm. me estaba poniendo ansiosa. Claro. Y cuando logran atenderme me dicen, estamos de duelo porque balearon al, al dueño mm. del hostel, yo la verdad que no entiendo nada, mm. eh, mi hija se hace cargo ahora, pero mm. entonces yo me quedé como pensando claro. que sí, sí, era peligroso. Sí, sí, sí. Después eh, encontramos otro lugar donde mm. los dueños, que eran alemanes, eh, fueron a buscarnos y lo, el último día que estuvimos charlando con ellos nos mm. dijeron que el turismo había bajado muchísimo claro. y que no querían irse de Venezuela, que mm. sentían Venezuela como sí, su sí, lugar sí. y que era mm. lo que habían elegido, mm. y pero estaban viendo que eventualmente claro. iban a tener que mm. salir. ¿Y esto qué, en qué año fue? Esto fue en el 2010. Claro. Sí, sí, sí. sí. sí. Eh, eh, Gaby, eh, eh, bueno, soy profesora en ing de, en ing de inglés, en inglés, sí. y bueno, ¿te ayuda eso para viajar? Sí, sí, pero hay momentos y lugares en los que te encontrás con gente que no, no maneja el inglés. Mm. Me pasó me pasó algo que, que atesoro en Tailandia sí. con una señora mm -hmm. que estaba en un templo y ella no hablaba inglés. Mm. Entonces, por ahí preguntarle algo mm. o alguna cosa, pero nos miramos y fue una, una sensación como súper linda, como diciendo ay paz en nosotras claro. o mira qué lindo que fue Eso sí, fue sí, una, sí. una mirada así como muy linda y muchas otras veces por ejemplo en Praga o, o se negaban a hablar en claro. inglés o, o, o mi inglés es tremendo y sí, no o el quieren hablar de ellos no se le entiende porque tienen, ¿no? claro, por los acentos escriben de otra forma también sí, quizás, sí. yo no sé, pero, mm. pero bueno no, no era muy amable mm. la gente claro. en general en Praga, pero me claro. encontré con gente súper amable que Vivía en Praga, eran sí. ciudadanos de Praga, pero eran de Bosnia, eran mm. de, de, de otros países, viviendo ahí claro. como inmigrantes. Sí, sí, sí. Eh, ahí en Praga, la, la gente de Praga no te quería hablar en inglés. Y mm. no sé, no sé no claro. sé por qué, pero pero bueno, eran mm. más, más... Sí, son culturas. Sí, son, son ¿no? culturas, vas, <risas> vas aprendiendo, vas viendo. Sí. Eh, seguramente mucha gente estará preguntándose en este momento algo que... Tu secreto, digamos, para viajar tanto. ¿Qué tips tenés? ¿Cómo haces? ¿Tenés alertas de vuelo? ¿Tenés puntos? ¿Elegís fechas? ¿Cómo compatibilizás esto con tu trabajo? ¿Cómo armás tu proyecto de vida, digamos, viajando? Sí. Eh, yo, bueno, me mato trabajando, a mí a veces se claro, me ríen claro. o me dicen, vivís trabajando, bueno, pero yo lo mm. hago porque estoy pensando en, claro. en viajar, sí, sí. entonces a veces es porque adelantas algunos trabajos y porque tratas de dejar mm. todo organizado para poder salir mm. Y nada me da más placer que, que claro. estar en, en viajes, es una aventura Porque es, es en serio que mm. vos no sabés qué va a pasar sí, sí, Por eso sí. digo que es como con un libro Vos agarrás mm. y bueno Y además te mantenés en movimiento sí. eh, Creo que vivir es eso, ¿no? Mm. No solamente existir o ver pasar la claro. vida A mí me gusta que las ser parte de que las cosas mm. se hagan Y que sí. las cosas pasen, ¿no? Sí, sí. Y me parece que viajar es, como dije al principio Es aprender, es moverse, es vivir, mm. es todo eso Y sí, tengo aplicaciones entonces. por claro. todos lados en el celular que me van avisando claro, de alertas. Claro. Y es malo eso a veces, ¿Sí? porque Ajá. vos compraste un pasaje claro. pensando que, que habías hecho el negocio de tu vida mm. y dos días después te sale que a mitad claro. del precio podías hacer lo mismo. Sí, sí, sí, sí. Y decís, bueno, ya está, ya, mm. ya te relajas porque, un poco, pero qué te pasa de ¿no? internet, porque a lo mejor entras y pones, buscas un viaje, no el precio, y quizás vas... Y seguís todo el recorrido, ¿no es cierto? Y quedaste ahí y dices, no, es muy caro, no, no lo voy a hacer. Y después empiezan a lloverte los alertas cuando sí. entras a cualquier página. Al ¿Cómo cual? ha cambiado todo eso? Y ¿no? los precios también. Hay veces que se disparan y hay veces que hay precios irrisorios para mm. destinos tremendos. Como sí. Al, hay destinos de Europa que hay días que aparecen a menos de 10 mil pesos. Claro. En es verdad, es verdad. Y, mira, ¿Y yo, es verdad eso. Y es sí. verdad, es mm. verdad. Por ejemplo, claro. yo me fui a Tailandia que no pensaba mm. irme, nada catorce mil pesos vos, una cosa así y muchas facilidades largo, ¿no? muy sí, largo claro. bueno ahí pasaron cosas que yo no tenía previstas mm, para nada gustó ahí, ¿no? me gustó ahí sí, me gustó mucho Sí, yo vi fotos y sí, parece que me gustó muy muchísimo feliz. Me gustó mucho, aparte sí. anduve mucho en bici y claro. eso me encantó mm. también y eh, lo, lo, lo lindo de este viaje fue o sea, lindo y feo. Al principio fue feo mm. enterarme que iba a perder la conexión para ir a, claro. a Tailandia, pero mm. después fue una sorpresa hermosa que conocer Estambul por lo menos un día, tener un gustito mm. de lo que era, que no estaba previsto para el claro. viaje. Y después, bueno, llegué a, a, a Tailandia, todo normal, mm. y vi que podía, tenía la posibilidad de ir a Singapur también. Claro. Y bueno, si, mm. si, si existe la posibilidad, yo aprovecho. Claro. Sí, es sí, así. Sí, sí, sí. Sí. Y, ¿Y viajas y, sola generalmente o a veces está acompañada? Algunos viajes los claro. hice de sola y, otras, y otros viajes con amigos mm, y amigas claro. y muchas veces también hicimos conexiones, como mm. encontrarme en Ámsterdam ah, con una amiga, de claro. ahí seguir a Berlín, sí, sí, sí. después a Budapest. Mm donde tengo sí, a mis sí. parientes y ah, miramos, por claro, ejemplo origen, el origen tu apellido es húngaro es húngaro sí claro, y por ejemplo tengo un primo viviendo ahí mm. entonces eh, yo cuando llego ahí es como sí, una sí, segunda sí. casa es mm. como me relajo sí. es como con el idioma mm. también es claro. todo así como Súper lindo, es una de toda esa ciudad historia, que me Vas a Budapest, claro sí. Porque es una ciudad impresionante, ¿no? Sí, a mí y, me gusta eh, mucho Es mi favorita, tienen, pero claro. no puedo ser objetiva con Budapest no. Es mi favorita porque, bueno, ahí... La película Evita la filmaron ahí en, sí, en, Budapest. en Budapest. Es Budapest Es muy parecida a Buenos Aires en algunos sí, sectores sí, sí, sí, sí, O Buenos Aires-Budapest, digamos no Bueno, se sí parecen, bueno, sí parecen <risa> ¿no? sí. Sí. bueno, y viviste en Costa Rica Sí. Eh, un, un tiempo largo. Sí, seis meses. ¿Tenías ganas de quedarte en Costa Rica? Tenía ¿no? muchas ganas de quedarme, sí. pero son muy estrictos mm. con, con los, oh, con los visado, papeles. Sí. Sí, y, y ni hablar ¿Y con la revalidación del título. Es verdad eso de que es todo tan natural, todo tan ecológico. Y quedan lugares todo, eh, Ajá, muy naturales. Claro. Eh, sí, son bastante. Me, me encantó que sean que se concienticen tanto con, mm. el, con el tema de, claro. de lo ecológico. Eh, mucha gente, extranjeros sobre todo, compraron grandes extensiones de tierra, uh -huh. hicieron por ejemplo un santuario para perros de la calle uh -huh. hicieron eh, res reservas uh -huh. eh, naturales sí, sí. para resguardar uh -huh. todo, o lugares que estaban de devastados uh -huh. para, para plantaciones de sí, plátanos, sí, sí. fueron compradas y reforestadas La verdad mm. que reforestar ahí hasta parece un chiste, porque en, claro. en menos de 10 años tenés unos árboles gigantescos, mm, ¿no? Una cosa claro. por el clima que tienen, o sea... Aparte es... no hay ejército en ese país, ¿no? Tienen, no, son muy no hay ejército claro. y, y bueno, lo poco que vi de su sistema democrático mm. también me pareció muy interesante. Mm -hmm. Se manejan en cantones donde ah, pues hasta cierta cantidad de personas sí, sí, sí. Eh, pueden elegir a un mm. representante y está mm. como... Da la sensación de que está claro. más controlado que en otros lugares claro, claro. y de que sí, tú, a cada rato te mm. están llamando para que opines sobre alguna cosa sí, que el sí, gobierno sí. va a hacer, o mm. el gobierno de tu cantón, o el, el de tu mm. municipio, y así Ni se va voz. agrandando todo. tiene más fuerza los gobiernos comunales, los gobiernos regionales. Mm. Hay muchas asambleas, claro. sí a mí eso mm. me gustó mucho y bueno, mm. es un paraíso, hablando de claro. la naturaleza y crucé a Nicaragua mm. una vez mm -hmm. porque yo cada sí. tres meses me tenía que ir claro, de, claro, de Costa Rica porque sí. era así mm. o sea, sí, sí, sí, sí. eh, si o sea, no, no sí, es te, que te, que te caen viste claro. todo de ilegal claro, claro. no, que no mm. tenía muchas ganas de ser ilegal sí, y, sí, sí, sí. y bueno, en Nicaragua por mm. ejemplo, entrabas y eran todas gigantografías del mm. presidente sí, Daniel Ortega. Ortega, perdón. sí, sí. Y, y todo el tiempo los carteles de, de mm. qué bien que funcionaba todo. Y la verdad que no, era no, toda no, gente. No pasaba eso. No claro. pasaba eso. O sea, vos veías la realidad y veías el cartel. Mm. Y no, no, no. Claro. Mm. Y sí. Esas cosas. ¿no? ¿Y de Estados Unidos qué conoces? California, la parte mm. sur. Claro. Eh, ¿Estuviste mm, en Los Ángeles? Sí, sí, Ajá. sí, cerca de ahí, 64 claro. millas de ah, ahí vos. Te digo en millas porque yo soy un desastre con los números Claro, pero... claro, está bien, está bien <risa> Sí, Es lo que decían Es lo único que conoces, es digamos, sí, Estados sí, Unidos Sí, sí, eh, Y tenés visa, entonces podés entrar en cualquier momento porque... Mira, cuando yo iba, mm. en el año 98 mm. hasta el mm. 2000 Eh, no necesitábamos visa, ah, ¿te acordás? En el, en el no necesitábamos sí, nada, sí, no claro. Estábamos... <risa> Esa época la realidad era, era distinta. Viste cómo sí. la realidad también te condiciona <risa> sí, para un montón sí, sí, de cosas. Sí. Y ahora la verdad me da fiaca claro, la visa. Tuve que claro. hacerla para Australia y fue claro. muy tedioso. Mm. Y la cantidad de, de requisitos, claro. papeles, Pero de... Estados Unidos ¿Qué te gustaría conocer de Estados Unidos? A mí me encantaría ir a San Francisco, claro. me encantaría ir a Nueva York y mm. alrededores. Sí. Bueno, está la casa de sí, la sí. cascada muy... Esta ah, noche sí, sí, hablaba sí, sí, con sí. un arquitecto amigo claro, y hablábamos sí. de Frank Lloyd claro, Wright. Y, sí, y sí, sí. Los... bueno, tenés que ir a Chicago en ese caso, ver y Oak Sí, Park, me encantaría. Todas las casas Yo creo de él. que no hay... También Chicago otra... te va a gustar mucho, no una muy lindo También me encantaría ir a Japón, sí. o sea... Amíganme un viaje y, y, y yo quiero. O sea, no es... ¿Sabes cuando era más jovencito, no? Sigo siendo joven, pero cuando era mucho más jovencito, me <risa> acuerdo que yo siempre decía las dos ciudades más lindas, más lindas del mundo son Barcelona y Chicago. No Ay, solo Barcelona. que tenía esa locura, viste esa idealización, ¿sí, viste esa idealización, ¿no? De la sí. qué ciudad te gusta así de lo que con... de todo lo que conociste, qué día yo viviría ahí. Bueno, Budapest. Claro, claro, <risa> sí. claro. Claro. Sí, pero hay muchas Donde a mí, ¿sabes qué? Mi sueño sería poder vivir en, en los uh -huh. lugares Me maravilló Estambul A pesar claro. de que estuve horas nada Es hermosa más. esa ciudad sí, eh, Y la, la gente, qué que linda que es viste. Qué er, las, las chicas, los chicos, qué linda sí, gente Los ojos sí, que tienen, Los qué ojos increíble, que tienen, ¿no? la, la amabilidad sí, los amables la... que son, Ay, es me verdad, encanta, es verdad Me encanta, y me encanta Y ese concepto mucho. que son de Turquía Que es gente peligrosa, pero no, nada bueno, que ver Bueno, ¿viste nada cómo los prejuicios se borran sí. cuando uno viaja. Sí. Es como que hay, hay estereotipos que, que se refuerzan. A mí me pasó con, con la, la gente de Asia o, o más bien con la gente de Japón que Yo los veía tecnologizados y los sentía tecnologizados y por los lugares donde anduve era como más, o sea, los veía más pegados mm. a las cámaras, más pegados a los celulares, más en grupitos cerrados, sí. como se los suele ver, digamos, parodiado, sí, sí. como que se me reforzó. Sí. Y hubo otros estereotipos que estallaron por los aires de, de, de, de nada que ver, digamos. ¿Te había pasado, te pasó algo similar, digamos, con determinado estereotipo que llevabas y que dejó de... De ser como lo tenías en la cabeza, digamos Sí, mira, yo soy bastante impulsiva, ¿no? Uh -huh. y, y muy apasionada eso bueno, A veces me juegan Qué, qué bueno, claro Pero, por ejemplo, lo de Tailandia fue decidirlo así en segundos mm. Entonces yo no iba con muchos... O sea, iba más bien con expectativas claro. con, con mucha curiosidad Con sí. qué va a pasar, todo De todas maneras no es capaz a lo que es Tailandia mm. Viviendo donde uno vive Ya sea por películas, por claro. porque otro viajó Alguna idea siempre hay Claro, y mm. yo había hecho una caminata eh, Para ir mm. al Manchavo Pero no llegué, Ajá. me quedé antes Y uno de los chicos con los que hice la caminata Había vuelto de Tailandia <risa> Hace claro. poco Entonces empecé a preguntarle mm. de todo Porque también me da mucha curiosidad Cuando otro viajó claro, a un claro. lugar que yo no fui Y sí, preguntarle, sí, sí. sacarle el jugo O sea, mm. ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pasó? Sí. Y a él le habían pasado cosas fuertes Le habían robado ah. Le habían pasado cosas que, mm. que Yo me desesperaría claro, mucho si, claro, si me pasaran claro. ¿sí? Quedarte mm. sin el pasaporte claro. eh, no, no hablar inglés ni nada Como mm. para pedir dónde me sí, comunico sí, sí, con, sí. con el consulado, embajada, lo mm. que sea Cómo hago ahora y claro. todo eso A mí, bueno, esa iba con algo De, de lo que él me había contado De mm. lo que me había bueno, transmitido Bueno, está bien porque te pones más precavida, digamos ¿no? De todas maneras, claro. él... Tenía como mm. una visión preciosa de, claro. de Tailandia. él la pasó a hermoso. Pesar de eso eso claro. fue como dos días mm. de mucho estrés no, y qué lo resolvió. Espíritu, ¿no? qué espíritu, sí, sí, lo pudo resolver mm. todo. Inclusive, bueno, mm. después tuvo también ayuda económica claro. y entonces no pudo pudo hacer lo que se había propuesto. Mm. Y, y a él que le encanta conectarse con la naturaleza mm. y todo eso, encontró en Tailandia claro. cosas bellas para, para, para conectarse así, y, así que... y los viajes te han cambiado tu forma de ver vos sos vegana, ¿no es cierto? ¿O no, vegetariana ojalá pudiera ser eso me dijiste pero te cambió vegana. un poco tu forma o vos ya eh, te venías pensando todo este cambio en tu vida yo descubrí que en otros lugares mm. eh, también hay conciencia en otros eh, está empezando el, el claro. cambio de conciencia y que siempre encontré oportunidades para claro. comer lo que como y salvo una vez en una playa en Colombia pero bueno, mm. era, era primero de enero, no habían claro, llegado claro. las verduras, y era claro. playa y era una islita, mm. entonces no, ahí sí, no sí, había sí, plantaciones sí. o que me digan te corto un tomate y Ahí había pescado, eso. fue ah, duro. Cierto, no comes, claro, sí, Pero sí. había cerveza, así que bueno, por lo menos volví eh, hidratada Estaba bien hidratada está bueno. Sí, bueno, a mí me encanta la, la, la gastronomía bien. y me encanta probar lo que es claro, el lugar claro, claro. y tratar de estar con, con sí, la sí, gente sí, local sí, sí. y todo eso. Sí, y en eso consiste el viaje, precisamente. Sí, sí, sí. Mira, Gaby, pasó volando el tiempo. Realmente yo sabía, ves, que si venías iba a ser muy agradable porque Muchas gracias. sos una chica encantadora, sos una chica para ponerse de novio, realmente. Gaby, ¿qué quieres que te diga? ¿Eh? Es increíble <risas> Sos encantadora Y realmente... Bueno, te agradezco que hayas venido y, y bueno y contar este espíritu, ¿no? De viajero y aventurero que tenés, porque la vida consiste en esto, ¿no? En disfrutarla totalmente y plenamente y conocer y aprender y como vos bien dijiste, ser curioso, ¿no? Sí. Que eso te mantiene vivo. Sí, ¿no? sí, sí. No, bueno, yo soy alguien que no, no puedo parar. Es como y que está bien, está sí, bien. Me gusta. No cambies nunca. <risa> bueno, <gracias. risa> te agradezco mucho, Gaby, que hayas bueno, estado acá. Gracias a ustedes. Fue estuvo, muy lindo. no, por favor, gracias a vos estuvo con nosotros, Gabriela Secus. Eh, seguimos.